Este. este es un programa. Lleno un de su... programa de radio con pocas palabras y mucha música. Exactamente. Yo lleno... soy Lara. Sí, Lara. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. Este. ¿Qué voz chiquitita tenías, eh? Cuando grabaste esto, ¿eh? Bueno, Sí. Es... Bien, eh, ya se metió el otro. Ya se metió. ¿Y vos quién sos? ¿Vos no soy audio. No, no.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 no solamente mmm, verlos eh, ver y cliquear lo, el link de los programas anteriores, ¿no? Ahí está en el Facebook y sí, otro. Es es. Bien, bien. Y estamos aquí emitido desde Radio de la Azotea en Mar del Plata y hacemos este programa junto con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 Hijo el poeta y el que ha tumbado estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú, que tengo de hoy hablar, cobaltante, si el que asumo al futuro su merecido. Estrero con voces de fusil Viste tú guerrero para siempre tiempo eterno Que puedo yo cantar, ¡Qué comandante? Tembaro busco en mi guitarra tu dolor Y en mi jardín ya todo es bello No hay temor Que puedo yo dejar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 Estrellas en noches de lluvias coloridas eres tú, que puedo yo cantarte o oh cantante.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 a lo mejor, nos miraré adentro del ropero A lo mejor, ese colorado no es una señal A lo mejor, ese pez colorado Es guerrillero Yo juro haberlo visto de gato en azoteas Yo corriendo Por los hidos del teléfono, se dio revisado bien adentro de su cama. John, ¿Qué que es esa barba? Que asoma en tu chaleco. que filtrar todas las aguas de los ríos lavar todas las caras de los negros Fi la cordillera de los andes meter a Sudamérica a donde en un termo A lo mejor está en la pampa y es granizo.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 Entraban en bandoneones y discépolos. El Uruguay punteaba una milonga con el diablo. Y que en Brasil vestido de caboclo bajaba los terreiros. A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos mira de dentro del ropero. A lo mejor ese colorado es una seña, a lo mejor ese pez corrado es guerrillero, a lo mejor está la pampa y es garizo, a lo mejor está la calle y es el viento, a lo mejor es una piel está viniendo la otra oreja por el Che Guevara.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 cementerio a beber más manantiales, a encontrarse con los muertos Camilo y Ernesto fueron a rescatar una cruz la antorcha de los caídos una guerra sin un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 te vimos lucha, hay cosas que no verás más, porque ya no estás, te vimos lucha, porque te secara, como un lirio con sus botas de metal, como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Vă mulțumim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 Despertarnos, es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertas a toda la sangre que está dormida. Ah, algún día esta cuada va a ser como vos querías y mañana será. Todo el barrio que te siga. Cuando suba la marea, yo me quedo en este barrio, porque llevo tu zapatos y tu sangre calmo.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 Hacer como vos querías y mañana será barrio te sigas. Despiert es a toda la sangre que está dormida. Ah, Algum va a ser como vos querías y mañana será todo el barrio el que te desviga.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 La Renga, tu alma parió lo que era todo tu El hombre de la estrella la Money da the Estás escuchando Desde la Otra Oreja.